Gentrifikazioaz hitz egiten dugunean, gero e, berak zakonduko du gehiago e, horretan, baina bero nik irulauidea jarriko ditut maiganean, gero ja e, zera. Mm. Ez tabai da egiten bat dugu, ba horregateko inspirazioen moduan edo orde gentrifikazioaz hitz, hitz egiten dugunean, nahiko hitz. Potozloa da, eztekite ez jenteak badakien serdan edo <coughs> e, Nire ustez hitz egin bar dugu e, langile klaseaz Betxe bizitzaz eta krisiaz Eta nire ustez ba, izaldi hau horren or, inguruan jango da, eztekite Eta ni sarrera behorti jango da <coughs> Bueno, langile klasearekin nazteko e, Bueno, sarrera txarateko naz, irgu elementu horiek lotzen edo modualan oso harin baten Eh, bat bateko gazte honetan gaude eta urteak dira esaten dela langile klasea igual ez dagoela ya esta, enpezego de la orden de garaita eta langile klasea ya está la gistice en esta sujeto modu beneta. Bueno, agian e, hori baino gezurri <coughs> saia da zate, azta? gure ingurura bagarrik begitu bardo ikusteko, zelan gure jendartean, gure herrietan eta gehienok lan egitera behartuta gaude eta gizi batzuk lan egin gabe e, dirua maitatzen dute eta norabait e, zera, e, bizi daitezke lan egin gabe eta eta gero ta diru gehiago edukitzen. Etxebizitzaren kasuan oso argia da hori, zelan eh eh rentista edo propietario handi batzuk eh okitarekin 6 7 etxebizitza gaur egun e, alokairua zenbat izango da. Zazpirenu eurokoa dut, gitzigura bera, bakalkulatu zazpireun bidez zazpi igian, zemedire, la sortiun euro. O lan ezer egin gabe. Orduen, e, eta lango asko dut egure inguruan nizta. Batzuk lan egin eta e, soldatabaldortu behar izatea, eta beste batzuk lan egin gabe diru e, gero eta iagago medatu. Bueno, hori apur ikusteko zelan langile klasearen asko, askorik sartu gabe, zelan den gauzat honi eziztiten denak eta existitzen da, batez ere ulertzen badagu lana e, prozesu em, integral bat edo bezala normalean e, lana hitz egiten dugunean etortzen zaigo burura, bat intiko obrero industrialazta lantegi eta egit, lan egiten duen pertsona horrek Baina lanaren e, eta langile klasaren izara, hortik baina asko, asko behar atago doazta. Gu fijatzen bagara e, langile industrial horren e, existentzia bera, ez da posible e, pertsona bat lanpostura joatea e, erbat badago beretzean familia bat, pertsona hori elikatuko duena, jantzi egingo duena, esi egingo duena. Hau da, lanaren ikuspeg integral batetik, lan prozesua ez da bakarrik, lan postuen editen dan seo zer. E, Artzen ditu, bizitzaren esparru, bizitzaren esfera guztia, eta etxe bizitzan erdigune bat daukazta. Normalean, langil, langiloekin bar duguna da gure lan indarra saldu, dilua lortzeko, baina lan indar hori lortzeko, e, egin bar ditugu zenbait ekin zaba, jan, jantzi, lagunekin egon, dan alakori bizira analizateko eta joan analizateko egunero-agunero lan postura, eta hori, horitariko gauza asko, hau da gure, lanindar hori bizortzen duten gauza asko egititugu etxe-bizitzen, ezta? Eta, etxe-bizitza da etxe espasi bat, normalean, igual diskursu klasioik guago horretatik erdene ikusi langile klasaren gauza bai, baina ez hain aingarrantzitua, baina e, ez indogukatu, ba, langilek klasaren e, bizitzaren erdian, dagola, etxe-bizitza hori, gure existentzia bera sortzen duen marko hori, ezta? Orduen, hori apurbet lana eta langile klasearen ikuspundutik hori zelan horretan e, zer garrantzia daukan etxebizitzak etxe gero esan dugu hasieran bebai langile klasea asistitzen denez burgesiare asistitzen da, oda, lan egin gabe e, gugandik gure e, gure lana edo gure guk sortutako aberastasun hori xurgatzen dutenak eta etxebizitzak bebai emoten dizk, e, dizkigu zenbait pista do, e, ulertuteko zurgapen hori modu ezberdin jaten egin daitezkela. E, ageri, agerikoena da, hori ze, e, normalan ulertu izendena, azelan emoten duen burgesiak langilarekiko apropiazioa. Lanpostuen, ez da? E, lanpostura goaz, guklan bat editen dugu, eta enpresarioa geratzen da gain balio haurekin, etekin eta guri ematen diugu gure salarioa, etzeraketeko, eta listo. Baina e, salario horrekin zer gerdatzen da? Eh, orduan <coughs> hori Eh, lan postu horretan eh, esplotatuak izateaz gain, ematen diguten salario horrekin zer hartatzen da, etzeragoaz, eta iero iero salario horrekin eh, alokairoa hor daintzen dugu. Eta alokairoa hor daintzen dugu, besten batek ateratzen dugu erai, hainbalioa, eh, eh, eta ateratzen dugu irabazia, etekin jazta. Hor duen, eh, horrek adirazten digu, Etxe bizitza hori behar bi, bilakatzen dela eta inkluso e, gaur egun gero eta gehiago e, zera, espekulaziorako eta bur, burgezak etekin gero eta gehiago ateratzeko, ezta? Hau da, langilarekikoa apropiazioa bakarri, ez dela bakarrik lanpostu lan horietan ematen, be e, bizitzaren gehiago eta espazio gehiagoetan eta etxe bizitza etxe bizitzak, e, hori erakusten duar egitagarri helan salarioren gaineko apropriazio bat emoten da askenean salari hori eh egiten den doskue eta ilaren amaieran ustez e, gure lanaren emaitza izan den hori ga, galduen digu galdu egin dugu gastatu dugu, dugu bizi iraunalizateko eta berriro baian bergara e, era sera lanpostura da burgesiak zurratzen digu lanpostuan sortzen dugun e, gain balio hori eta bai xurgatzen digu salarioren biltartez gastatzen ditugun E, zera horiek eta honekin sartzen gara harin-arin nabila egiten komo errepazaso harin bat ezta horrekin gara krisiaren kontzeptura klar, gaur egun askoiz egiten da krisiaren ingurban <coughs> pentaizue e, ematen du kapitalismoan noizean bein krisi, krisi bat dagoela eta lehertua egiten dela krisi bat baina E, ikusten ditugun baldin zauekin, langile klasaren gain beti dago krisi bat. Aldatetik dati, e, lapurzen diotelako berak egindako lan alan postutan, baina bebai, e, lortzen duen soldata horrekin, bebai, behartuta dago e, gero eta garestiagoak diren e, bizira operenako produktuak eta zerbitzuak eroztera. Horten krisia langile klasaren zago da gauza bat beti dagoena kapitalismoan, eta batzutan dena da, E, Burgesen arteko krisia handiagoa dela tardeen ematen du krisi bat dago harta. Baina krisiaren nozioa ulertzeko. Bueno, badago be krisia, sistema kapitalistak e, bere inguratzen duen mundurekoa daukan katazskarotan. krisi ekologiko basa aurtzen duguna. Baina horia gehiago kapitalismoa kanpo bere muggatik kanpo daukan harreman hori horretan bihar jatuko gara. Baina kapitalismaen barruan, E, krisia zitza egiten dugunan, ulertu beharko genuke, kapitalizman barruan, langile klasea beti dagoela krisi baten. Beti dago, zerrakti beti dago krisi baten, Ber, lan egitera behartuta eta lan egiten duen hori zurratzen badiote, e, e, lapurtzen badiote, beti janbarkoa lanera, beti gero eta lan gehiago eta gero gero eta gaitasun gitziago. Baina, kapitalisman krizia gertatzen da burguesen artean, esan dugu bezala. Zergaitik, azkenean, enpresaren artean, eh, konpetentziasko logika horretan, ba, inkluso burguesa izan da, zu, saldu bardo zu merkantzia eta saldu bardo zu gero eta modu efizienteago baten. <hum> Sistema produktiboan gaur egun ikusten duguna, gero eta robotizazio gehiago dago, gero eta teknologiko gehiago dago, eta enpresarioak ez badagai hori e, egiteko, azkenean, e, kiebrara doa, eta enpresa handiago bat ez zurgatzen du. Hori ikusten dugu, e, zera, e, sistema kapitalistaren garapenean, horrek erailten du konzentrazio bat emotea. E? Enpresa gero tanbiagoak, Txikiak, txikiak txurratzen dituz, eta da? hori dar, fenomeno bat, como oso em, oso ikoa eta gero beste fenomeno bat em, burguesia da enpresariak gerota gehiago ekoiztu behar dute, gerota rentabela ego, osea, gerota etekina hondiagoa lortu alizateko, Baina, gertatzen dena da, e, ekoizten duten e, satio horren parte bat ezin duten saldu, eta geratzen da hor, nolabait, e, merkantzia bezala ezin dela errealizatu, ezin du bere balioa e, sortu. Eta bi fenomen horiek, mm, txera, etxebitzaren ikuspuntutik daukaten esangura, horiak ba, horia doana jarri, urre, e, gero itzaldi amairarako edo, ez da bai da alde batetik esan dugun kontzentrazioarako tendentzia hori, kapitalismoan ematen dena, hau da, eh, handiagoa dena agero eta agaiago da, eta txikia dena nola bai, desagerturdoa, eta, bestetik kapitalismoak eh, zentzu gabe ekoizten duenean, eta ekoizpen horrek ez daukanean irterarik, ez da? Eta horrek, etxe bizitzen, zelan ze eh, adirazten da, kontzentrazioaren eh, fenomenoa ikusten du gaur egun, eta hori oso lotu dagoa gentrifikaziora, irigunea ondietan, eta eta erago bilbo, bilbo kaldezarra edo e, donosti kaldezarra izan dira espazio batzu zeinetan e, rentista txikiek izan dituzte pizu batzuk eta horiekin egin izan dute e, euren eteku batzuka, <coughs> baina gaur egun zer datoz fondu buitrea ondiek eta fondu buitrea ondiorik hartzen dute bloke oso bat, noraitu horremoten da jabetzanen kontzentrazio bat, e, hor galdera bat, ni urtez interesgarria dena. Konzeptu hasiola koposeserurtan borrokarako zer datorkigu beto. E, jabetza e, retitza txikien artean banatuta dagoenean edo jabetza e, nola, jabe ahundi batek daukanean ezta? Hau da, gu etxe bizitzasare batetik, bueno, ni etxe bizitzasare batetik dator, berabe bai, eta gu beti gaude ikusten a ber eh pisu utzek dausen eta ja badiren fondo bitra batenak. Esan plan jabe txiki batenak, da Orden konzentrazioarako prozesu horrek borrokarako aukera zabaltzen ditu edo hartzopatzen ditu. Normalean, eh esker ideologiaren, bueno, esker izkierdismoaren barruan ikusten da txikia ixetan dela ona eta hondia egiten dela txarra, Baina gure kasuan, zer nahiago itugu rentista txikiak edo enpresa spekulatzailea hondibat. Orden horrek ze aukera zabaltzen ditu, porque aprovehat gertatzen dena kapitalismoan. Esan rentista txikiak ezin diote utzi eh zera. E, merkatu imobilariak ezigitzen dituen erritmoi, eta arduen saldu bardut euren saldu edo, ke, jebran jartu, eta et, e, fondobuitera ondibat, eta erozen ditu bloke guztiak, ezta. <coughs> Zaskotan, e, bueno, hau da oso kontrajan korra da, ezta. Nigu handekot e, lagun betekuiteen emelagun hostin, eta hor, bloke batzuk erosi bat zituzten e, zera, e, ba, fondobuitre batek, eta egon protesta bat hausuan, e, erosketa hori oso patzeko. Meaklaro, bloke horiek fondo bitrak erosi bainolenago ez ziren komunalak. Ziren e, familia txiki batzuenak er, errentaz bizi izan direnak urtetan donostin, eta daukaago egora badala, er, errentista txikiek langile klasaren gainean zurgatzen e, zera salarioak eta fondo bitra handi bat langile klasen gainean surgatzen salarioa. Kasu baten e, jabetitza bakarre denean, agian errezago okupatzea bloek oso bat eta e, inklu zile izatzeko errezago eta. Ben. Hor, etxin, maz, hor, zera bat. Hauzunarketarako elementu bat. Eta bestea, bueno, gaineko izpenera, ba, argia da, ez da? Gaur egun, kapitalismoak, e... <coughs> boiz, ba, ekoiztu arditu etzeak, e, ikuspuntu espekulatibo bategatik, baina gero or, etze horitako asko, ba, utzi daude, ezin dirilako, e, esan dugun kri, langile klasearen krisi horretan, ba, langilepe egerota gaitasun ditziago dituzte etzeak erozteko, eta orduen bautzik gau detzeak. Orduen, e? e, garapen kapitaliztan, kapitaliztan presu horrek ba, bi fenomen horiek izten dizigu etxefizitzarekin lotuak bata da, konzentrazio horrena eta jabea ondiena eta bestea e, gaineko izpen horrena eta irten biderik ez daukan gaineko izpen horren zera. Horiek gauza, agian aukera bezala borroka pizteko Beste batzuk, be, garapen kapitalizagoa izorte ditu beste kontrasan batzuk, oztopatzeutenak borroka, baina, bueno... eta unelkina, Anderari, muguetzut. <laughs> Oso anda. Zaiatuko bueno, nahi zartzen, elementu hauek eh, itzaldian. Bat, ez erugarren de parte, eda laetxe dizitzeako. Bueno, eh, nik epanatu eta itzaldia egiru uzatitan. Apuroa eta errealitatean izenburua da gentrifikazio eta borroka aukera, Baina ez dut hariko hainbeste e, gentrifikazio tas, baizik eta apurat nola kapitalak sortzen den, sortzen den bere geografia propioa. Eta hor, gentrifikazio azkenean geografia eta kapitalen espazio elementu bat baino ez da. E, aziko nahez apurako kapen teoriko bat, eta apurat hor ezartzea gentrifikazioa, prozesu handi... E, ahondiago batean, bigarren txatia esango apurat nola ematen da hori e, apurrat kapitalen geografiaren eraikuntza ikuntza e, Bilbo, Bibondia eta Euskal Herrian eta ia irugarren txatia esango litzateke e, aukeraren be, borrokarako aukera eta batez ere etxe bizitzan zentratuta. E, Horri gai, ba, aukate itzaldi bat, komo pagoelar, durante tres horas <laughs> zaiatuko naz pintzelada ematen eta data bueno, pero estaba y tan uh, sartu hogar a uh, se modulusazo. Eh, vale, indo tacsteleras. Eh, este de ala tartérica man uh, prestatsse coscaros. Eh, vale, mm, un poco lo que decía, pa, uh, voy a introducir unos conceptos teóricos que pueden parecer un poco abstractos, pero después en la segunda parte, cuando hablo de escalerías sí que los voy a cacatuar un poco más. Día, hoy hoy en día se habla mucho de, de gentrificación, de turistificación, de todos estos procesos que se están dando eh, sobre todo a, a nivel eh, urbano, pero que realmente tienen sus efectos eh, a todo en el territorio en un sentido integral. Eh, creo que muchas veces caemos en el error de ver los procesos como algo separado y perdemos un poco la perspectiva de totalidad. En alguna forma, no podemos entender el concepto de gentrificación y cómo eso se está dando, por ejemplo, en Aldesarra, en Bilbo, o en Gasteiz o en Donosti, si no entendemos, en general, cómo el capital subsume y asume los cambios urbanos dentro de su paradigma productivo y reproductivo. Es decir, cada cambio urbano, cada barrio que se gentrifica, cada infraestructura que se, que, que se pone, qué función específica de producción y reproducción del modo de producción capitalista y de la dominación capitalista tienen. En ese sentido, bueno, para empezar, que en general los cambios urbanos, y ya no solo hoy con la gentrificación, sino a nivel histórico, qué funciones han tenido dentro del, del modo de producción capitalista. Si miramos la historia, y eso desde la acumulación originaria, pasando por las grandes urbanizaciones y las grandes metrópolis del siglo XIX, hasta hoy en día, siempre nos encontraremos que hay como dos macros funciones que responden a la, al sistema capitalista cada vez que se pone una gran infraestructura, que se construye una, una urbanización, cada vez que se moldea el espacio. Y esas funciones son, por una parte, la función económica y por otro, la función política o biopolítica. Es decir, cada cambio espacial, cada cambio territorial que se dé por mano de la burguesía y por intereses de la burguesía, siempre tendrá de detrás la función de acumulación y valorización de capital, la función económica, y la función de control social y de subjetivación, es decir, la función política. Por una parte Cada vez eso Con el ejemplo de la gentrificación Lo vemos claro Cuando se gentrifica un barrio Por una parte Llega la especulación inmobiliaria Suben los precios de la, de la vida Como se dice En algún modo hay, Se pone en marcha la economía Como nos venden los capitalistas Ahí hay todo un proceso De producción de plusvalía De reinversión del excedente Pues bueno la, Lo económico en algún modo Es el, claris, el, el ejemplo clarísimo Pero a la vez Ese cambio incide directamente sobre la forma de vida de los barrios. Cada vez que se, que se gentrifica un barrio, no es simplemente que se reactive la economía, sino que ahí después lo, la, el efecto que va, que va a tener es un efecto que des, destruye, lo estamos viendo en nuestros barrios y se ve a nivel de, de, de la historia, destruye todos los vínculos de comunidad, destruye la solidaridad de clase, arrasa con todo lo que estaba antes para construir algo nuevo. Y eso lo podemos ver hoy de forma muy clara con la gentrificación, pero eso ahora, como vamos a ver, a lo largo de la historia, el capitalismo siempre se han dado, cada cada cambio, cada forma de moldear el espacio ha tenido esas dos funciones, la económica y la política. En ese sentido, bueno, está, por ejemplo, desde el, el materialismo histórico geográfico, lo que se plantea, Harvey y toda esta gente, lo que plantea esencialmente es que tendríamos que, plantear el elemento del espacio, o sea, normalmente en el marxismo se ha hablado mucho, ¿no? de cómo el tiempo eh, es como el, el, el capitalismo de algún modo es una forma de control del tiempo y de, de desposesión del tiempo. Nos quitan tiempo de vida, tiempo de trabajo, Pero lo que plantea el materialismo histórico-geográfico es que también hay que poner el elemento espacial. Cómo el capitalismo usa los cambios espaciales para dominarnos y para oprimirnos, esencialmente. Y lo que se plantea es que el capitalismo no solo produce en el espacio, el espacio no es solo el medio, del capitalismo, por ejemplo, donde poner una gran fábrica, si queremos hablar del modelo de la modernidad, sino que produce su propio espacio. Es decir, el espacio para el capitalismo, para la burguesía, no es simplemente un medio físico, no es simplemente capital fijo, sino que es a la vez dialécticamente producto y productor de la relación de capital, de, la, de, la relación, de relaciones económicas y sociales. Y quiere decir que es producto y productor, como que no es simplemente un objeto pasivo, que por una parte, claramente, el ejemplo de la gentrificación, cuando se plantea gentrificar un barrio Normalmente se ponen carreteras nuevas, se, se, se ponen nuevas viviendas, pues está claro que el espacio nuevo de un barrio gentrificado es un producto, un producto de la inversión de los capitalistas, de, de las inmobiliarias y que construyen ese espacio a su medida, las medidas de los, de los intereses económicos. Pero como decía antes, a la vez ese nuevo espacio produce vida, produce una nueva vida, es también productor de relaciones capitalistas, es productor de desposesión, es productor de la nueva forma de vida que se va a implantar en ese barrio. En ese sentido, es interesante plantear, y así un poco ligando a lo que decía Meren, un poco quitarnos esa visión, eh, no sé decir, de la modernidad, o un poco tan dogmática de ver la contradicción capital-trabajo, Como algo que se da simplemente en el trabajo, un poco la imagen del obrero de Monasul. Y realmente, si lo pon, lo planteamos en nuestros territorios lo que está pasando, podemos decir que la contradicción capital-trabajo se traduce territorialmente en la contradicción y el antagonismo centro-periferia. Es algo además que nos han enseñado en algún modo todos los movimientos poscoloniales y los movimientos del sur del mundo. Bueno. Mm. Decía antes, es interesante, eh, creo que hoy en día esos esos procesos han tomado un acelerón, pero es interesante también plantear que, aunque hoy en día sí tenemos conceptos nuevos para describirlos, como puede ser gentrificación, si es verdad que los vemos mucho más acelerados, sí que hay que plantear que eso no es nada nuevo, que el capitalismo desde, desde que surge desde que la burguesía hace su primera acumulación, la acumulación originaria, realmente tiene esa tendencia de moldear su propio espacio. En ese sentido, eh, podemos verlo con la construcción de las grandes metrópolis, en eso no voy a entrar demasiado, pero la primera gran metrópolis de la modernidad se, es del siglo 19 y es París. En un momento hay mmm, fase de industrialización, Se, hay que construir, esencialmente bueno, hay una desposesión del campesinado que tiene que irse del campo a las ciudades, proletarizado para, para trabajar en las fábricas, pues hay una necesidad de construir viviendas esencialmente para que todo ese proletariado pueda, pueda ir a vivir. Pero ¿qué pasa? Que en París eso se hace estratégicamente, no es que simplemente pillen y pongan viviendas en las periferias, Sino que en un momento, claro, eso la nueva París que se llama, el, todo el centro urbano de París, se construye en el 51 y se construye justo después de las insurrecciones del 48. En ese sentido, la burguesía pilla y dice, en Napoleón III le dice a Haussmann, a un armonista, mira Haussmann, eh, tienes que construir un montón de viviendas porque lo necesitamos económicamente, necesitamos que mm, todos esos proletarios, todos esos campesinos proletarizados tengan un sitio donde vivir. Pero a la vez, a ver si puedes construir algo para controlar todas esas revueltas, todas esas barricadas que está haciendo la la clase trabajadora. ¿Y Haussmann qué hace? Derriba todo el centro histórico y construye desde cero un nuevo centro histórico, con carretera de 120 metros, hiperinfraestructurados... Y en ese sentido responde a esas dos funciones que decía antes, a la función económica de necesitamos viviendas para los nuevos proletarios, pero también a la función política, esa función de controlar la clase trabajadora, periferizarla, alejarla del centro y construir unas carreteras donde expresamente no se pudiera construir una barricada. Mm, en ese sentido creo que es interesante introducir un, un concepto que después en la vivienda sí que lo voy a elaborar más pero ligándome un poco a lo que ha planteado Meren sobre la crisis es verdad que tú lo has planteado más sobre cómo la crisis perman permanente mm, pero es verdad que esa forma que tiene el capitalismo de moldear su espacio, de producir su propio espacio está muy ligada También a la bueno, está muy ligada al proceso de la justamente a la construcción de las viviendas pero está muy ligada sobre todo a los momentos de crisis en ese sentido hay un concepto que es el de circuito secundario del capital que no sé si lo habéis oído nunca parece también un palabroto pero esencialmente lo que nos dice es que hay un circuito hegemónico del capital el que todo el mundo conocemos el capitalismo funciona con la relación de capital, mercancía, más capital es decir, hay un burgués Ahí, con su capital, o sea, que nunca es dinero, es capital, porque sino que al final de todo ese proceso tiene que ser más de cuando ha empezado. A este burgués, el cabrón nos compra nuestra fuerza de trabajo y de esa fuerza de trabajo, de lo que producimos, al final de ese proceso, a él le llega más dinero, más capital. no Eso es el circuito hegemónico del capital. El burgués lo invierte en la fábrica, nosotros trabajamos, nos rompemos la, las espaldas y al final de ese proceso nos roba la plusvalía y él tiene más capital. ¿Qué pasa en los momentos de crisis? Que ese proceso no funciona así. O sea, ese proceso, ahí hay como algo, es como si fuera un palito dentro de una rueda y la rueda no puede girar. Pero el burgués sigue con su capital dice, mierda, es que si no lo invierto y eso no se hace más, eh, eso ya no es capital, el capital tiene que ser dinámico, tiene que ser constantemente tiene que crecer. Y ahí llega el circuito secundario del capital. El circuito secundario del capital esencialmente eso. ...por medio de bueno, todo un proceso de financiarización, endeudamiento, grandes inversiones... ...es movilización de capital en forma de construcción de viviendas o de grandes infraestructuras. Pues el burgués este, con todo este capital que dice... ...mierda, no lo puedo invertir en mi fábrica, que hace? Dice, vale, no lo puedo invertir en mi fábrica, estamos en crisis, a ver cuándo va a durar esa crisis... ...vale, este capital lo invierto en viviendas o en grandes infraestructuras... Lo invierto en algo que en un momento en que la producción, así hecha, no me puede devolver todo ese capital, sí me lo puede devolver. Y así vemos un poco, respecto al factor económico, cómo, por una parte, en los momentos de crisis, en algo la construcción de las viviendas o la implantación de una nueva infraestructura es algo eh, fundamental y básico para el capitalismo. Es algo que hace seguir caminando el capitalismo. Eso, pues, cuando se habla normalmente, eso es un poco para situar, cuando se habla de especulación inmobiliaria, muchas veces nos imaginamos los malos, malísimos que están ahí, como fregándose las manos con nuestra miseria y nuestra pobreza. Realmente no. Son buenos capitalistas. Hay gente que hace que hace andar el sistema. Sin ellos no caminaría la economía. Porque simplemente porque hay momentos, como la crisis que estamos viendo ahora, o del 2008, o todas las que ha habido... En lo que, si no hubiera la especulación inmobiliaria, el capitalismo se caería. Dicho esto, es verdad, es un poco para situar, eso es lo que se dio, por ejemplo, con la construcción de la Nueva París, que es después de la revuelta del 48, pero también después de la crisis del 47. Con la construcción de la metrópolis de Nueva York, que se da justo después de la Segunda Guerra Mundial, vemos como todas las veces que se ha invertido gran capital en cambiar, en arrasar por el espacio viejo, para construir el espacio nuevo, siempre ha sido por razones puramente capitalistas y económicas. En ese sentido, es bien situar, porque parece muchas veces cuando hablamos de gentrificación, que estamos hablando siempre de algo nuevo, no pero realmente no es que un elemento más, una forma nueva de un proceso viejo, que es ese proceso para que el capital pueda seguir reproduciéndose y valorizándose. Dicho esto, es verdad que ahora mismo... ...estamos como un, en un punto de inflexión... ...es verdad que desde los años 70... ...en ese proceso del capitalismo... ...de construir su propia geografía... ...de sacar valor... ...y, y plusvalía desde la construcción... ...de un espacio propio... ...desde los años 70 hay un salto cualitativo... ...eso se da más... Es ...eso depende un poco del de proceso... ...que bueno, se viene a llamar de globalización... ...de tercialización... ...con ese proceso hay un desmantelamiento... ...del tejido industrial... De, de Europa y, en, en alguna forma, ahí los territorios y la valorización a partir de los territorios asumen centralidad. Mm, eso esencialmente, bueno, se a llamar el proceso de subsunción real, pero sin más sin profundizar y dar demasiado la chapa, es un poco lo que, eh, que planteaba mer Hay un momento en la historia, realmente nunca la contradicción capital-trabajo se ha dado solo en la fábrica, pero es verdad que hasta un momento en la modernidad, la mayoría o casi toda la plusvalía que nos sacaban estaba como limitada al horario de fábrica. O sea, el, el burgués, en alguna forma, nos, uh, mm, la que se venía a llamar su formal era que a nosotros nos expropian de fu nuestra fuerza de trabajo de esas ocho, ocho horas que trabajamos. Mm, seis o cinco nos las pagan y las demás se las pone en el bolsillo el burgués. Mm, eso pa ha pasado siempre en la modernidad. ¿Qué pasa desde los ¿Qué pasa desde los años 70? Que entramos en una fase donde no solo nuestro horario de trabajo, sino toda nuestra vida es valorizable. Todo nuestro horario, de, en toda hora de, de nuestra vida hay un burgués que produce plusvalía, que produce valor, que nos roba nuestra, nuestra vida. Eso se viene a llamar su sustitución formal y eso, para bajarlo un ejemplo claro, eh, es el ejemplo de las redes sociales. Todos tenemos redes sociales, tenemos Facebook o Twitter, ¿no? y mm, eh, si Antes decíamos Tenemos esas 8 horas de trabajo Y sabemos que esas 8 horas Hay una parte que nos la va a robar el burgués Hoy en día Seguimos teniendo esas 8 horas de trabajo Sabemos que el burgués no roba esas 8 horas Pero bueno, después tenemos nuestro tiempo de ocio El tiempo reproductivo Llegamos a casa y nos conectamos a internet a cagando, Cagándonos en nuestro jefe Y en el horario que nos roba De ahí también hay un burgués Que está sacando plusvalía Eso es un poco el ejemplo que nos dice cómo se ha ido ampliando. Ya no hay esa diferencia entre ámbito productivo y reproductivo y todo aspecto y momento de nuestra vida es, está sujeto al robo de la plusvalía. Está sujeto a que nos expropien ese tiempo. ¿Y, y qué pasa en los años 70? Que realmente no solo nuestra vida y nuestro y nuestro horario con la sustitución real, no solo cada vez más aspectos y más partes de nuestra vida están sujetos a dominación, sino que los territorios se hacen se convierten en campos de extracción de plusvalía y de producción de valor. Hay toda esta oleada que se viene a llamar neoliberalismo, realmente otra cosa no es. Que otro, un momento más, otro proceso de acumulación por desposesión, donde los territorios se hacen productivos, donde se invierte cantidades ingentes de capitales en recalificaciones territoriales para que vuelva ese, ese circuito secundario del capital. Y es una forma, algo por ejemplo, que, con que podemos verlo, después lo voy a bajar en, en Bilbo, es la cuestión de las marcas. Pues las marcas muchas veces cuando cuando se habla de la marca Bilbao la marca vizcaya hay quien la vende como si fueran una Bilba nada ¿no? de mira estos eh, el pnv ¿qué quieren? Plan, eh, que quieren planar mirar nuestra marca Bilbao porque Bilbao la capital del mundo y realmente no justamente la, las marcas y ese proyecto algo que esta forma de proyectar las ciudades y las metrópoles hacia los grandes capitales y de atraer dinero y capitales desde el exterior está justamente en esta lógica de hacer de los territorios productivos. También eso, a nivel, sin, sin entrar demasiado, pero se viene a llamar empresarialidad urbana. Eh, es algo teorizado por capitalistas. Pues con toda esta chapa teórica, ¿qué quiero decir? Que realmente cuando hablamos de gentrificación y nos fijamos siempre en los procesos locales que se dan, mmm, perdemos un poco la perspectiva. Si perdemos la perspectiva que la gentrificación, otra cosa no es que algún modo, hay que entender la, la gentrificación como esa ese proceso de construcción de una metrópolis cada vez más grande. Hoy en día el capitalismo toma su forma territorial en la forma de la metrópolis. Y cuando hablo de la metrópolis, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando de la ciudad. Cuando hablo de la metrópolis no estoy hablando de Bilbo, y esto sería mm, el campo, para así decir. No hay ya esa... Bueno, eh, justo Basauri no sería el campo, pero yo dije... Pero que... En la modernidad había una división entre ¿no? la ciudad y campo, ¿no? La ciudad moderna era en sí lo urbano y todo lo que no era urbano era el campo. Todo eso se ha acabado. Hoy en día, con ese proceso desde los años 70 ha habido una forma, una un proceso de metropolización de todo el espacio. Cuando hablamos hoy el campo, lo que antes era el campo Se, ha sido subsumido dentro de la metrópolis, ha sido integrado dentro de la metrópolis. Es una función más de esta metrópolis. En algún modo, no existe hoy en día una fuera de la metrópolis. También, si queremos mirar lo que pasa, después entraré un poco más, pero lo que pasa en, en Bilbo, en Bilba un día, realmente todo esto, todo Bilba un día, pero hasta todo Vizcaya hoy en día es una metrópolis. Todo Vizcaya es una metrópolis donde eh, Gastel Lugace no es otra parte que una función turística de la gran Bilbao, donde eh, bueno, Basauri siempre realmente ha sido una función industrial de la de la gran Bilbao, pero en ese sentido hay que quitarnos esa esa ese pensamiento de la ciudad y el campo, realmente en ese proceso na, no hay afuera la metrópolis. O sea, hasta mm, Arrancuriaga o que no me viene a tu pueblo ¿eh? <risa> saráamo también todavía tal vez no tiene su función productiva propia pero eso también es parte de la metrópolis mm, y bueno pues qué es la metrópolis si no es solo lo urbano la metrópolis esencialmente funciona como una especie de fábrica social la, la, la, la, la metrópolis si antes teníamos las fábricas la metrópolis es como el régimen de los flujos Nosotros, como personas, somos simplemente un flujo más en la metrópolis. Pero la metrópolis ha tomado vida propia. O sea, vive mucho más allá de nosotros. En verdad, nosotros, o sea, es verdad, la metrópolis siempre está, siempre en movimiento. Nosotros, o sea, hay un momento, las personas van a dormir y ahí en algún modo nos apagamos no, no ya no hay movimiento pero mientras nosotros dormimos la metrópolis sigue teniendo vida propia sigue teniendo sus flujos de mercancías sigue de, los capitales siguen viajando ahí en algo la imagen de la metrópolis es eso como de la fábrica social y una fábrica que no para nunca y eh, en sí justamente para la gentrificación tal vez es lo más paradigmático de esa, de la metrópolis no como algo estático, sino como un proceso, un proceso que se va construyendo constantemente, un proceso de desposesión, de desposesión urbana, o sea, la gentrificación, otra cosa no es que desposesión urbana, ¿no? Llegan, cuando gentrificación, así a nivel, que parece, como has dicho tú, un palabra roto, eh, gentrificación, otra cosa no es que aburguesamiento de un barrio. Normalmente hay un centro histórico, y, bueno, no tiene por qué ser un centro histórico, pero suele darse, o al menos que alegría en la forma que está asumiendo. Mm, hay Una, unos grandes capitales normalmente bajo la forma de especulación inmobiliaria se concentran dentro dentro de un barrio y cuál es El último, el último paso de ese, de ese proceso, bueno, ahí van poco a poco creciendo creciendo el nivel de vida, el nivel adquisitivo, eh, abren nuevas tiendas donde los viejos habitantes, los habitantes históricos no pueden permitirse los productos y al final de ese proceso tenemos que todos los habitantes históricos se han tenido que pirar de ese barrio y han sido sustituidos para nuevos habitantes, nuevas normalmente de eh, nivel adquisitivo más alto, pequeña y media burguesía. Eh, pues eso está claro que es una, un proceso de desposesión urbana. Pero a la vez, la gentrificación es un proceso de desposesión de la memoria. Realmente lo que lo que hacen, bueno después lo voy a plantear con el caso de Abando Ibarra, pero en algún modo es borrar la memoria. No solo inciden sobre la forma de vida, sino también sobre la memoria de ese barrio. Lo que desaparece... O lo que es, viene museizado es la memoria, por ejemplo, de las luchas de ese barrio. Y habla de museizado, el caso de Abando Ibarra eh, es, es clarísimo. Abando ¿no? Ibarra ha sido el, el centro, el corazón industrial de Bilbo. Ahí se han dado todas las luchas, por ejemplo, de los los de Euskalduna. Ha sido una, un sitio donde la memoria obrera, la memoria de la lucha de clase, estaba encarnada en esas luchas. ¿Qué ha pasado con la gentrificación de Abandoibarra? Ha pasado que realmente se ha borrado el espacio físico y de esa memoria ha sido o borrada o museizada bajo la forma de una grúa. Han puesto un par de grúa, una una cerca de de de Euskalduna y otra en Olaveaga que debería de representar la memoria obrera. Pues sabemos muy bien que todo esto no representa la memoria obrera, no representa la memoria de la lucha de clase. Lo único que hace es folclorizar la lucha de clase, despolitizarla y es como mucho la memoria de la explotación. Mm, bueno, tal vez me voy ya al siguiente apartado porque tengo más, pero no sé cómo voy de tiempo. Y todo esto es interesante aterrizarlo y sí creo que es interesante dar un poco un marco más teórico ...para entender lo que ha pasado, el que está pasando en Bilbo, en Euskal Herria... ...en Vizcaya en los últimos 30 años. En alguna forma, cuando vemos cómo no están gentrificando nuestros barrios... ...cómo cambian de forma las calles, las casas donde vivimos... ...tampoco, como decía antes, no podemos entender la gentrificación... ...sin mirarla desde una perspectiva de totalidad... ...sin entender qué intereses capitalistas hay detrás... ...de la misma forma, no podemos entender cómo están cambiando nuestros territorios, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras ciudades, si no entendemos qué estrategia de la burguesía está detrás de eso. O sea, para entender los procesos locales que se están dando, hay que entender que hoy en día la burguesía vasca, bueno, ya desde hace décadas, tiene su proyecto de euskal euskaliría. O sea, aquí podemos hablar, nosotros tenemos nuestro proyecto de euskaliría, socialista, feminista, pero ellos también tienen su proyecto de euskal euskaliría, que es el proyecto de euskaliría de la metrópolis vasca. O sea, la burguesía vasca desde hace al menos 20 años o 30 años se está planteando que Euskal Herria sea dentro de la nueva reconfiguración productiva de Europa. Toda Europa se ha desindustrializado, toda Europa se ha en algún modo reconvertido al terciario, al turismo, al ocio y la burguesía, las clases dominantes de Euskal Herria tienen un proyecto para Euskal Herria, dentro de su proyecto de la nueva Europa neoliberal. Y es el proyecto de la metrópolis vasca. Una metrópolis que, como <coughs> sea, un polo competitivo en el mercado europeo y global para atraer capitales extranjeros. Y en ese polo competitivo, que es la metrópolis vasca, hay una gran centralidad de las infraestructuras, por ejemplo, el TAV, el TAV que será la Y vasca que sería lo que une las, las capitales de Euskalerria, pero que a la, a la vez une Euskalerria con toda Europa, así la venden, ¿no? El gran TAV que atravesará Europa desde Kiev hasta Lisboa. Y efectivamente, el TAV y las grandes infraestructuras son justamente la parte de para interconectar Euskalerria o Euskalherría, en sus palabras, con Europa y por otra parte la función de ocio y de terciario, es decir, el turismo y el ocio, la atracción, en plan, el proceso de marketing urbano de vender Euskalerria a la, a Europa realmente responde a eso, a ser un polo competitivo en ese en ese nuevo proyecto. En este sentido pues no podemos entender ...lo que pasa, en decía antes, en nuestros pueblos, si sí no tenemos un poco esa perspectiva eh, global. No podemos entender un caso, por ejemplo, y lo digo porque ahí sí que ha habido resistencia... ...ha sido una resistencia muy bonita, pero el caso de Uribe Costa y de la lucha de Tosu, de Ahí, esencialmente, lo que plantean es, en Andramari, se quiere hacer un parking... ...que arrasará con los baseros que hay ahí, y mmm, se hace una lucha en contra de este parking el parking de de, de bueno, a lucha contra un parking sin más sin conocerla o dices desde fuera, pero realmente ese parking que va a hacer en Uribe Costa está dentro de un plan infraestructural que transformará todo Uribe Uribe Costa en una periferia de ocio y de turismo de Bilbo. O sea, ese parking está es central para que en algún modo Uribe Costa sea la zona de descanso para irse al mar de los turistas que van a Bilbo. Y en ese sentido lo decía muy bien la Peña de toso y, bueno, vais a estar con, justamente ahora con la Peña de Zucaroría, son un poco los mismos, pero que en algún tenían esa intuición cuando decían, no es simplemente nuestra lucha, no es una lucha en contra del parking, es una, una lucha contra y una lucha por una forma de entender el territorio y la vida. Realmente esa lucha contra este parking es una lucha contra una forma de desposesión del, del territorio y la entendemos como una forma de resistencia para el territorio que queremos. y y bueno De esto ejemplos se podrían hacer un montón. O sea, no podemos entender el bec que pone en Baracaldo sin entender ese proceso de la construcción de la metrópolis vasca y de atracción de grandes capitales. No podemos entender ningún barrio que se gentrifique. No podemos entender el metro en Galdácao, ahí no sé, seguramente habrá diferentes opiniones, pero si llegan en algún momento a hacer el metro en Galdácao, será simplemente porque es funcional a esa eh, perspectiva de construcción de la metrópolis vasca. Y todo cambio urbano, todo cambio que se da en la metrópolis a nivel local, hay que entenderlo en esa perspectiva más global. Mm, vale, ¿cómo se ha dado un poco a nivel así, un, dos pinceladas históricas? Todo esto eh, Para entender un poco, esa, realmente la burguesía vasca lo está haciendo muy bien desde la perspectiva del capitalismo. Eh, en un momento dado, final de los años 80, se plantea que Bilbo y Vizcaya, se ve un poco que la tendencia del capitalismo europeo era desaparecer las industrias y reconversión hacia el terciario. En Bilbo, es verdad que después la otra cara de Bilbo es Esquerraldea, que no se, ha dado, no se ha hecho tan bien, entre comillas, pero en Bilbo, en un momento, dicen, vale, hay que acabar con las industrias y tenemos justamente que empezar a construir ese polo competitivo. Y ahí se dan tres procesos que son, por una parte, el primero fue en el 92 Bilbao-Ría 2000, donde esencialmente se plantea por la primera vez un plan competitivo integral de desindustrialización de bilbo y esquerraldea y ahí se plantea la reconversión funcional y eh, bueno, y de vida de abandon yar esencialmente en abandonbar toda esa zona que antes era llena de industrias se plantea que hay que quitar o sea, todo una, un cambio a nivel de paisaje pero no solo de paisaje de, hay que echar los obreros y hay que darle una nueva función. Pues ahí se pone en marcha otra vez el circuito secundario del capital. Grandes inversiones en, en, en vivienda, se arrasa con todas las industrias y se construyen eh, grandes viviendas de lujo, porque en principio Abando Ibarra iba destinado a eso, a ser sector residencial, además por la, por la burguesía vasca. Mm, pero tal vez más interesante todavía desde la perspectiva capitalista, más que Bilbao Ría 2000, es Bilbao Metrópoli 30. Eso viene el año después en el 93, y es, en algún modo, porque, claro, Bilbao Ría 2000 es un poco el plan pajeo. En lo que lo público, los ayuntamientos y gobierno asco dicen, buf, habría que hacer eso. A ver cómo lo hacemos. Bilbao Metrópolis 30 es justamente donde llegan los buitres capitalistas. Y dicen, tranquilo, lo hacemos nosotros. Bilbao metrópoli 30 es, esencialmente, un inversores privados que ponen el capital para modernizar Bilbo claramente construyendo una mesa política, público-privada, en lo que se iba a gestionar el cómo iba a ser toda esa reconversión de desindustrialización de Bilbo hacia la terciarización. Y bueno, en esa mesa estaba desde la BBK a la UPV, a el Correo y toda la gran burguesía, todos los grandes centros, sean centros de intelectuales, centros mediáticos o centros financieros de la burguesía vasca. Estos son los que han diseñado la nueva Bilbao que ahora venden en las postales. Y la forma con que se ha dado a conocer en alguna eh, todos estos procesos y se ha puesto en práctica es lo que después se ha llamado, se ha llamar efecto Guggenheim. En un momento deciden, vale, esta zona, mmm, para acabar con las industrias y más allá de hacer grandes viviendas, realmente hay que darle algo que sea también atractivo desde la perspectiva del ocio y del turismo. Pues bueno, llega el Guggenheim y es la gran ocasión. Se, se planta ahí el Guggenheim y algo el efecto Guggenheim se le, se le ha llamado justamente a todo esto, la gentrificación de esa zona del que, del que el Guggenheim ha sido vanguardia. Y tal vez a nivel eso se estudia en los libros de urbanismo y de arquitectura. ¿Sabes? Nunca ha habido un proceso de gentrificación tan rápido y a la vez tan logrado. En plan, ¿en realmente se ha dado ese pasaje tan logrado claramente económicamente? Pero un pasaje, una reconversión de desde un modelo solo industrial a un modelo de terciario que, además, seguía siendo productivo. Vale, decía antes, es un poco a nivel histórico. Y para bajar un poco a la cuestión de la marca, creo que, y eso ya es un poco también la perspectiva política, ¿verdad? Decía antes que el, uh, realmente las marcas, eh, otra cosa no son, que muchas veces lo que decía decían, ¿no? se, se pillan como si fueran uh, unas, como, ah, sí, bueno, lo que quería hacer Ascuna y consumir Bilbao Capital del Mundo. Realmente las marcas son una forma de, bueno, eso volviendo a los años 70, antes decía, los territorios se hacen productivos, no solo se hacen productivos locales, como objetos del capital, no solo simplemente son son lugares a los que eh, in, donde invertir capital para que se reproduzca, sino que se convierten las ciudades en sujetos políticos. Es decir, si antes lo que hacen, si antes una ciudad, otra cosa no era, que gestora del modelo keynesiano o fordista, desde los años 70 se, independen, se independentizan desde los estados y empiezan directamente a tener a, a ser sujetos respecto a los grandes inversores internacionales. Con un ejemplo claro, eh, antes de los años 70, si Mercedes, que, que hubiera querido poner una fábrica en Basauri, tenía que tocarle al Estado español. Eh, Franco, oh, quien por ti? Eh, tengo que meter una... Quiero poner una fábrica en Basauri. ¿Puedo? Bueno, iban a contratar. Hoy en día, si Lente MTV o Red Bull quiere venir a Bilbo, no toca al Estado español, toca directamente al Ayuntamiento de Bilbo. Ahí se ve que pues que no solo las ciudades y las metrópolis son un objeto del capitalismo, sino que son sujetos activos en ese en esa atracción de capitales internacionales. Y en ese sentido, pues las marca cuando hablan de marca Vizcayo, marca Bilbao, está justamente en ese sentido planteada Bueno, y to todas las marcas en general que están haciendo. Ahora hablan también de marca Euskadi. Realmente dentro de esta metrópolis, que es la metrópolis vasca, hay una división funcional entre los diferentes seriales. En ese sentido, a Bilbo y a Vizcaya se le, hace, se le ha asignado la función de centro de ocio y financiero. Pues por eso, cuando se venden con la postal Bilbao, cuando se vende como centro de turistificación, cuando se venden como eh, la Bilbao donde se comen los pinchos o todas esas cosas que muchas veces nos da, no hace gracia, realmente eso está detrás de todo eso está una estrategia del capitalismo, está una estrategia de la burguesía vasca. Mm. Y bueno, también justamente con Bilbo... Eso tal vez sí que es más del espacio urbano de Bilbo porque todavía, bueno, entre Bilbo y Baracaldo. Otro aspecto que hay que, que señal, señalar de estas marcas y ese ser polo de atracción de los grandes capitales es la cuestión de los macroeventos. O sea, no, los macroeventos muchas veces, nosotros, por ejemplo, cuando antes estábamos en Pistubilbo, que empezó a encontrar el MTV, en parte hicimos autocrítica porque no, no supimos acertar muy bien hacia dónde apuntaba ese modelo de los macroeventos muchas veces los macroeventos contra los que protestamos los macroeventos que impugnamos son los eso el, la MTV, los saltos de Red Bull y todas esas mierdas que atraen un montón de turistas realmente los macroeventos eso no son que el escaparate de los macroeventos de los eventos que hacen en vivo porque los eventos interesantes para el capitalismo son justamente los que no publicizan son los que no están dirigidos a turistas sino a empresarios de hay un montón y ahora todavía, mientras los grandes macroeventos para turistas ahora están medio parados con lo del COVID los empresariales sí. siguen el BEC semana sí y semana no, está llena de meeting de empresarios industriales, de congresos, de expo de innovación, pero dentro de todo esto le podemos meter también las capitalidades, no sé si acordáis, cuando gastéis Green Capital, eh, Donosti Capital Cultural, todo esto está justamente dentro de esa construcción de país, de esa construcción de metrópolis, que es el, el proyecto espacial y el proyecto de la burguesía vasca. ¿estás controlando el tiempo? ¿cómo voy? venga venga eh, vale a nivel de, ya pues bajando decíamos eh, la gentrificación si sí, la parte de vivienda lo voy a lanzar como provocación así que dan más juego al debate eh, a nivel de gentrificación pues la gentrificación lo decíamos antes no es que un elemento más aunque tal vez el más uh, activo de ese proceso de la metrópolis como proceso. La metrópolis no como algo fijo, sino como algo que se va construyendo. Y un poco podemos decir que hay, las que vemos, son como dos formas de gentrificación. Hay una que es, ya un poco la he citado, la más agresiva, que puede ser la del Guggenheim, o la que ahora quieren hacer en el Rivera de Deusto, de la pequeña Manhattan, que es esencialmente la gentrificación um, de implantamos una macroinfraestructura, sea de ocio, como puede ser la del Guggenheim, o sea una infraestructura para más productiva, como puede ser la pequeña Manhattan, donde hay una universidad, un centro de investigación, pero una gran infraestructura y de repente, radicalmente, cambia la geografía productiva y la vida de ese barrio. Pero hay otra gentrificación también, que es una gentrificación más gradual, más sutil es la que, por ejemplo, estamos viviendo en nuestros barrios, en Bilbia, Aldesarra y San Francisco, y que seguramente, en formas parecidas, se está dando también en muchos pueblos. Que es esa gentrificación que se da más por la turistificación, esa gentrificación cuy, cuyo sujeto es la especulación inmobiliaria, donde en un momento, o sea, sin que te des cuenta pero justamente la concentración de eche visitas en manos de, de unos pocos va cada vez más nosotros lo hemos visto por ejemplo y los pequeños propietarios tiene a desaparecer y en un momento tienes un barrio cuya mitad está comprado por fondo buitres y por inmobiliarias eso tal vez es el proceso de gentrificación es verdad que lo otro el lado de la pequeña manhattan se está dando ya pero es el, el proceso de gentrificación más gradual que ¿Y qué más se está usando a nivel de burguesía vasca? También porque es el más interesante desde su, desde su punto de vista. Pero en algún modo, si hubiera resistencia, lo otro sería más fácil organizarse y desistir. Cuando me están plantando una gran infraestructura, organizámonos en contra. Mientras la gentrificación más sutil lo que hacen algún modo, es mandar a la vanguardia Los, los que ves son no son que otros efectos de la gentrificación que tú piensas que son los enemigos o pueden ser los hipsters, los bari, los barecitos que empiezan a, a abrirse con gente con barba rara, los las peluquería, eh los tienditas de arte y de arquitectura de interior, o sea, esos son los que nosotros vemos en estos barrios como los agentes de la gentrificación. Realmente esos, bueno, son agentes gentrificadores. Pero no son los sujetos de la gentrificación, realmente los intereses, los grandes intereses que hay detrás de la gentrificación, ahí quedan ocultos. Son justamente los intereses inmobiliarios, son los intereses financieros, que son los intereses que en un momento sí quedarán al descubierto, pero cuando ya estaremos desarmados. O sea, en San Fran, por ejemplo, en un momento, esta gentrificación se está dando en San Francisco, en el barrio de Bilbo, se está dando desde hace 10-15 años, de forma muy gradual, sutil, ya se ha implantado, ya los hipsters tiene tienen, tienen su, su par de calles y ahora, claro, ahora van a construir el TAB ahí al lado de Abando y ahora de forma silenciosa es donde un montón de bancos y un montón de inmobiliarias fondo Withers han comprado medio San Francisco. Claro, ahora mismo estamos desarmados frente a eso porque nos han nos lo han colado. Cuando estábamos ahí interpelando al hipster, ¿eh? Estaban justamente ellos comprándose el barrio por detrás y realmente ahora será el momento donde toda la gente migrante que vive en San Fran, o sea, cuando, cuando ya este proceso se acabará con la construcción del TAB, toda la gente migrante, toda la gente desposeída, toda la gente de clase trabajadora se tendrá que tirar del barrio. Mm. Y bueno, aquí tengo un montón de hondorios, pero tal vez los voy a saltar, porque ya un poco los he, los he ido tocando, realmente cuáles son, si esto es el proceso de gentrificación, cuáles son los efectos, un poco lo, los que hemos dicho, que al final se construye un barrio de cartulina, un barrio de, de postal, donde todo lo que era la vida del barrio la comunidad, la solidaridad de clase, la, los vínculos entre personas, eso desaparece. Donde, gradualmente, la misma gente que vive en ese barrio desaparece. Donde desaparecen hasta los pequeños comercios, los de toda la vida, y hay una especie de... se si vienen sustituidos por multinacionales y franquicias. Hay ese proceso de desposesión del territorio y de la memoria, que antes dicho, por ejemplo, en Abando y Barra, está clarísimo. O sea, desposesión de la memoria porque no solo la han borrado, es que la han musificado, es que la han folclorizado. Es que está ahí, pero es una es nuestra memoria, pero no es nuestra, es hostil a nosotros, a nuestra clase. Y bueno, esencialmente lo que se hace es, no es simplemente atacar ...el territorio... ...lo que cambia la gentrificación... ...no son solo las calles... ...o las fachadas de, la, de las casas... ...o las o las casas de Nueva de y Kuncha... ...sino que lo que cambia... ...es atacar directamente una forma de vida... ...es atacar directamente los vínculos... ...que había en ese barrio... ...y bueno, así... ...en esos últimos siete minutos que me quedan... ...como forma para... ...vale, frente a todo esto... ...si esta es la estrategia del capital... ...y esta es la ofensiva capitalista en el espacio... ¿Qué nos queda a nosotros? Mm. En sentido, muchas veces hay que decir que... Vale, porque dice... ¡Jo, qué bajón! Nos están comiendo. Pero realmente eh, estos procesos son procesos llenos de contradicciones. Y cada vez con la aceleración del capitalismo desde los años 70 y con la aceleración de los, de los tiempos de crisis y, y, la, y, la, y cada vez menos tiempo entre una crisis y otra... Y otra, lo que aumentan también son contradicciones, pero sí que necesitamos un poco un análisis por una parte un análisis serio de cómo está actuando el capitalismo lo decía antes, no nos vale el relato de eh, las bilbainadas, las marcas son bilbainadas y tonterías del PNV, hay que entender que es un proyecto estratégico bien hecho, y frente a eso cómo responder, también frente a eso no podemos responder con un proyecto, por ejemplo, como se hace desde la socialdemocracia, de en algún modo poner el antagonismo entre la ciudad neoliberal y la ciudad progresista ¿no? la metrópolis neoliberal del PNV y nosotros proponemos la, la progresista realmente en eso, y lo lanzo como provocación la, la metrópolis neoliberal del PNV también es progresista la metrópolis neoliberal del PNV no homogeniza las identidades las absorbe, las susume, las despolitiza Porque la metrópolis neoliberal de, del PNM, en el caso de Bilbo, es la metrópolis que se pone el punto morado en el ayuntamiento. Es la metrópolis que quiere organizar el eh, gay pride europeo para decir que ellos son gay friendly. Es una metrópolis que en su postal eh, pone y, y salen diciendo que Bilbao acoge los migrantes y los refugiados, no como otros sitios fascistas de, de España. Realmente la gentrificación y la metrópolis de hoy en día a la vez es neoliberal y progresista. Pues, ¿qué nos queda? Nos queda volver, no plantear una ciudad abstracta eh, que sea antagónica a la del PNV, sino atacar, si ellos nos atacan en nuestro local, atacar desde lo local. Atacar desde lo local, volver a los territorios y desde esos territorios construir nudos de contrapoder que puedan atacar los procesos concretos con los que se están dando la metrópolis neoliberal. Y con eso no quiero decir... Que la apuesta que frente a su apuesta tengamos que caer en localismo está claro que nuestra apuesta tiene que ser local tiene que ser responder a las necesidades de clases con nuestras clases con nuestra con nuestras vecinas volver a construir vínculos de solidaridad y de, de comunidad y, y a, a nivel de forma de vida pero hay que hacerlo de forma reticular. Como de, es como una federación no es el socialismo en, en un solo barrio sino de algún modo el socialismo desde una federación de barrios una federación de las comunas que pueda llegar a nivel de Euskal Herria eso tiene que ser la apuesta pero sí a partir de lo local y bueno respetada la centralidad de la vivienda ya no sé qué decir porque se me ha acabado el tiempo pero bueno para terminar un poco y los lanzos como hipótesis y después si queréis las vamos a las vamos discutiendo. Por una parte, está claro, eso lo ha dicho ya Meren, que la vivienda la cuestión de la vivienda es una cuestión de clase. Hoy en día, con la crisis, hemos visto la cuestión del circuito secundario del capital y cómo la vivienda es central como campo de valorización y de acumulación del capital, pues en sentido es a partir de la vivienda que hay que lanzar el antagonismo contra el capitalismo. decir Antes decía, el problema no es la especulación. La especulación justamente es el motor del capitalismo. Tenemos que quitarnos un poco ese discursito de que luchamos en contra de la especulación. La lucha por la vivienda tiene que atacar el fundamento de del problema de la vivienda y ese fundamento es la propiedad privada. La especulación no es que una parte más, no es que la, el aspecto más visible de esa propiedad privada que quiere seguir acumulándose. Mm, tercero, eso lo has dicho tú, la vivienda es una cuestión de clase porque esencialmente la lucha por la vivienda es directamente lucha para la reapropiación del salario. Es lucha. Nosotros no solo nos quitan, nos roban en el trabajo, sino que también lo que nos llevamos a casa, mucha parte de eso lo pagamos en un alquiler o la hipoteca o lo que sea. Todo esto nos sigue robando sobre la vivienda, pues la lucha por la vivienda. la lucha por las mejoras de las, condi de las condiciones es una lucha que tiene directamente una lucha directamente salarial. Mm, a la vez no podemos caer tampoco en, la, en, la, en la, decir que la vivienda hoy asume centralidad tanto por la acumulación capitalista como por la lucha de clase, no puede hacernos caer en el pensar que con la lucha de la, por la vivienda vamos a acabar con el capitalismo, no puede ser una lucha sectorial, sino que tiene que ser a partir de la vivienda ir algo alargando el campo, dar herramientas de autodefensa, herramientas ofensivas para responder a las necesidades de las clases desposeídas, pero que vayan que apunten a lo integral, cada vez cada vez más herramientas a cada vez más necesidades. Mm. Y bueno, ya para acabar, decir que también, muchas de, muchos están hablando hoy, al menos a nivel de estatal, sobre la cuestión de, como si fuera una panacea, la reforma y para la bajada de los precios del alquiler. Vendría muy bien eh, una reforma de que bajase, que limitase los precios del alquiler, pero no puede ser el objetivo de, lo, de, la, de la lucha por la vivienda. Eh, porque si decimos eh, el objetivo de la lucha por la vivienda es la desmercantilización de la vivienda y la abolición de la propiedad privada. No puede ser una reforma a nivel estatal. Con eso no quiero decir que esté mal la reforma. La reforma puede estar bien, pero no puede ser el objetivo. Puede ser, si no, es reformismo. Puede ser simplemente un paso intermedio hacia un objetivo más grande. Y ya para acabar, ¿quién es el sujeto de la vivienda? Claro, en eso En Cataluña están dando ese debate y se debería empezar a dar aquí. El sujeto de la lucha por la vivienda hoy en día no pueden ser bueno no pueden ser sujetos astratos inventados como el inquilinado, que ahora se habla mucho que otra cosa no es que como el, la ciudadanía en la ciudad del inquilinado es lo, el mismo sujeto despolitizado sin ninguna potencialidad política me llevado a la vivienda es un sujeto que en lo que entraría desde un pequeño propietario a la, a la persona sin hogar está claro que con esos sujetos débiles no vamos a ningún lado por otro lado tampoco creo o creemos desde hacer que el sujeto sea algo los ocupas ¿sabes? es decir yo soy ocupa y muchos de nosotros somos ocupas pero el asunto no es en algún modo plantear que hoy en día hay que volver al movimiento de ocupación como movimiento para la lucha de la vivienda sino alargar la, y la práctica de la ocupación para que cada vez más desposeídas puedan utilizar la Esa práctica, pueden reapropiarse de esa práctica, se pueda legitimar esa práctica, pues el sujeto de la lucha por la vivienda son las desposeídas. Ya. <risa> Yo tengo una, una duda o, así, que igual podéis aclararlo cualquiera de vosotros si o sea, todo este proceso de, de, de desposesión y acumulación del capital en el territorio urbano o la especulación inmobiliaria o de valorización del espacio si es algo realmente como un complot o una conspiración de una clase dominante que plantea unas estrategias para abrir esto porque no sé si eso sería sobrevalorar el poder del capital y darle como un poder que no tiene y es más como el mismo que la clase trabajadora reproduce las relaciones sociales de producción capitalista sin saberlo, ¿no? como más decía, no lo saben pero lo hacen que la clase burguesa también no lo sepa pero lo haga que hay unas condiciones históricas determinadas, materiales, cada que, que busquen ese proceso de acumul acumul acumulación en otros espacios distintos. Porque quizás el saber eso plantaría más posibilidades a la hora de echar contras. No sé, pues no sé si eso es... ¿Quieres dar esto? ¿Eh? ¿Eh? Que mucho. Yo creo que es, no, no, para mí una combinación de las dos. O sea que Obviamente la autografía También tiene sus espacios de poder Sus espacios de gestión Y de tiene muchas más capacidades Que nosotros para observar Lo que está sucediendo en la realidad social Y de tomar decisiones al respecto Pero también la lógica capitalista es decir, El capital en cierto modo Es, es ciego, que o sea, tiene que revalorizarse Y si no es, o sea, yo entiendo que en, en Tener una perspectiva eh, Conspiranoica No, nos impide ver también esas fuerzas eh, inmanentes del capital que tienen que, que tiene que ser así sí o sí pero tampoco hay que obviar que la clase burguesa está organizada como sujeto político y que, que toma su decisión respecto que a veces hay contradicciones entre ellos también <coughs> no, vale. yo creo que pues, las preguntas no son nosotros ¿no? No, no, no somos... sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso Sí, creo que realmente así en la pregunta no creo que sea un, como los especuladores no son esta gente que está en la sombra de, creo que tampoco sea una cuestión de cuatro capitalistas de, o de los pudientes de la tierra que dicen venga vamos a hacer esto sino que realmente es un proceso como casi si la imagen podría ser el capitalista colectivo capitalismo como clase y justamente como que y esos procesos de casi autorregulaciones y aunque contradictorios que hacen ir adelante el capitalismo después, antes lo hemos dicho está claro que eso se puede personificar y después hay agentes y actores concretos que lo actúan Bilbao, Metrópoli 30 o lo, o lo que se ha dicho antes de la reconversión de Bilbo hay puntos de inflexión donde hay capitalistas con nombre y apellido que eso lo, lo, lo empujan Yo sí quería decir un poco eh, que sí es con sí hay eh, es, o sea, es consciente la justificación por parte de muchas empresas multinacionales. O sea, no Porque ahí tenemos el caso de Uber, que un poco eh, mercantiliza la circulación de la ciudad. Eh, está Amazon, que destruye el comercio local y mercantiliza a su favor con su venta online en eh, el espacio de comercio de la ciudad, está Airbnb, que de una forma consciente contribuye en la certificación de la recuperación de pisos, por lo cual, o si sea, sí es concreto y es consciente quiénes son esos agentes certificadores. Mm -hmm. pues la cosa que más es más, si esos agentes son conscientes, de, o sea, más del funcionamiento interno de ese capitalismo, O así sea, si lo hacen porque es la manera natu bueno, natural eh, histórica de haber para acumular ese capital o si lo hacen conscientemente en sentido de estrategia sí. mm -hmm. o sea, eh, nosotros eh, reproducimos la relación social de capitalista pero no somos conscientes de eso ahí unos objetos que estamos reproduciendo capitalismo y la Hombre, al final, en la acumulación de capital hay también... O sea, dentro de los propios capitalistas tampoco, no es un sector monolítico, hay diferentes versiones del capital. Pues, yo que sé, en España ha tenido siempre mucha mucho peso un capitalismo igual más católico y más conservador. En los países anglosajones es un capitalismo que, por pues eso, organizan el gay pride y pues más. Entonces ahí sí que puede haber... ...choques, ¿no? ...entre diferentes eh, perspectivas de capitalistas... ...cómo organizar esa metrópoli... ...pero al fin y al cabo, en el, en el fondo es lo mismo... ...y al fin y al cabo... Eh, ...en la medida en el que el capital... Eh, el capi ...lo que es la revalorización del capital es ciego... ...o sea, hay como dos, dos propuestas... van a hacer eh, la revalorización del capital... ...basándose en la familia tradicional... ¿Ves? Pues ...es, es eh, un capitalismo más más así conservador... ...y lo tenemos un capitalismo mucho más liberal, ¿no? ...al final... Eh, esas dos eh, perspectivas del capital va a poner en marcha una serie de, de, de, de metrópolis o de formas de reproducir la vía capitalista y luego a, al cabo de unos años se verá cuál es capaz de acumular más capital y esa es la que vencerá y se comerá a la otra entonces eh, por ejemplo, que lo que está haciendo Amazon ahora eh, o sea, obviamente Amazon lo hace su perspectiva, pero si no fuera Amazon habría sido otra empresa Claro Amazon, que Amazon. Y realmente en eso, justo el ejemplo de Amazon, diría que es justo un ejemplo que, claro, si la tendencia al capitalismo, por ejemplo, es justamente esta, como lo ha sido hasta la última crisis de tercialización, de informatización, el modelo Google, eh, Amazon justamente aprovecha en parte eso, pero es otro modelo. O sea, a nivel productivo en sí, Amazon es casi Fordismo, sí. casi una vuelta al modelo anterior no productivamente, después claro, se vende muy bien y a nivel de circulación sí que asume todas esas nuevas tendencias pero es justamente yo creo que entre un Amazon y un Google en un momento dado puede haber choque ahí y claro en Estados Unidos yo porque no lo conozco muy bien pero tal vez justamente esa competencia entre grandes capitalistas que no son los reaccionarios más los jóvenes sino que Hay, o sea, hay competencia y mmm, a unos niveles de guerra entre capitalistas que se, se, se da a nivel de todo Estados Unidos se encarna después en la lucha entre Trump y los demócratas donde los progres de Google están con los demócratas pero las grandes empresas que todavía tienen peso a nivel económico en Estados Unidos, hasta tal vez más peso que los otros, aunque la tendencia del capitalismo vaya hacia los demócratas con Google, eh, Apple y todos estos, los otros tal vez tienen todavía más poder económico, o más, que se transmuda en más poder político. Pues bueno, sí que allá creo, allá hay contradicción. Las, más allá de las competencias entre capitalistas, o sea, lo concreto, cómo contribuyen esos agentes a la, a la justificación de los barrios, cada una a su mm -hmm. O sea, ahora mismo es... Eh, como en la Amazon diseñan barrios enteros o sea, diseñan sus propias baterías, diseñan eh, las propias viviendas donde viven, los comercios, todo o sea, eso ya es o sea, es o sea, diseñan enteros barrios o sea, y eso son formas ya mayores por ejemplo, en Seattle que sí, está muy diseñado hoy en la ciudad eso es todas las que me son muchas procesos que igual puede parecer en primer plano que están enfrentados y luego se encuentran plenamente con o sea, todos los proyectos que se desarrollan tecnológicos están financiados por el Estado americano y por gente de Wall Street que se supone que son en el otro pueblo a mí me gusta la pregunta ¿no? se ha dicho como que al final la metrópoli ha como una forma de flujos, como una articulación de distintos puntos que no Parece como que el nuevo ciclo de lucha que se está abriendo está apostando por un modelo de rearticulación en torno a lo local con el tema de los sindicalismos de barrio, desde la vivienda al tema de las redes de autodestaciones de, defensa, de Pero claro, el capitalismo, el capitalismo vasco, se articula en torno a un modelo red, entonces no sé hasta qué punto nosotros carecemos bastante de herramientas para en modo lo y claro, tenemos que actuar realmente en lo local, para estar a recursos en los territorios pero ¿cómo se ve esta ausencia de articulaciones en red en, en lo el Gran Bilbao, que es lo más inmediato que nos toca Buena pregunta sí, sí, sí, es verdad ya más allá de la parte en plan de épica de O sea, es verdad que ahora mismo estamos sin herramientas, pero también vemos un poco desde la derrota de un ciclo de lucha y los ciclos de lucha van mucho más allá de las vidas individuales de, de, de las personas y el nuevo hay que hay que volver a construirlo, no desde cero, pero está claro que justamente si ha cambiado la forma, han cambiado los actores, va a ser un proceso bastante a largo plazo. y y ahora mismo se está plantando la semilla, pero pues es verdad que, claro, como y además ahí abre mil mil asuntos y mil cuestiones que ahora mismo ni nos imaginamos, en plan de, vale, las redes ahora mismo se están construyendo, por ejemplo, a nivel de vivienda, ¿ves? estamos en contacto entre diferentes colectivos o, o grupos a nivel de Gran Bilbao, También cuanto más rede, cuanto más uh, lo estamos viendo estos días, ¿qué pasa con la represión? Por bueno, ahora mismo nosotros estamos desarmados, pero los otros siguen armados. Pues bueno. Así emprenderemos a hostias. Y ya de bordado eh la <risa> curva exponencial, ejemplificación proceso es baitabe aprobetuo historiai hiriatuan e zer potentziala dut edo, ez? Eh, klase borrokan ustaldea uzela eh, bai ja fantseharren mundala mende bat, eh, 20 harren eta eta sentzen dira geto pila, tot inguruan. E, ez bakarrik ba, el zigar antigua edo zintzianko hilean, eskerada plastidade eta ire, ez bat edo praktikamente e, proleta neskene proleta edo gani eglasearen txat ere egitakoa claro, Frenetismo horrek, ezkapitalismoan frenetismo horrek sortzen dagoa pateano rauzoa milaka da milaka da milaka ausenak, euren nantzeko e, sare komunitario eta bizitza komunitario hori ere ingitzen e, Eta gero, kase borroka den baitan, hor ba, e, zaitasmaniakeko e, sez kapitalak, or... ba, dira ez hori ez da dira. Antolatzen sindikatuak, eta haba, edo, kukreak dagoz, eta horrelako hauzo gezifikatuak edo direz, e, gatzenak erroa kontrolatzeko, hor e, dagoza filiaturien sindikatutan, edo dira e, eta hospitaletan oligartatu zen, ere kitzen zen san que verikisan eh, la vivienda, ¿no? O sea, gor, eh, bat, eta gerora eh Aztemina sartzen eh Quartela, cuáles bien Quartela porque balarako desarrea eh capitalismoantz datorik. <coughs> Ortuemon, bueno, eh, analisi lagunera, creo, ya urrun mori Herria, estagi, en proceso que era aurreikusita deko te, hori guztia gerora, bai, de San Francisco, horain, ez? Gera tukogan, Ego klase e, porrentalizatona, ez, nahi, klase porrentalizatona non deku guten bidea suposatzen, da, ba, igual, ba, saurik esagako deku bate edo, aizkerra ea hori bai badauren bentsatut zato da bai. e, eta, jo, bese, borbainta berkut, ba, egiten potentzialiaderik, potentzia ba ba estái contra sanori edo ehm... ba es la clase borrocano hor indartzeko gude go, eh. Ba bai bai. Ba, Hor, ni gustetzen akasatze bat egon sala kapitalismo eta bueno, gaur egun estagit horren atalia nagusia eskelo, berio bai analiza. Hori galdera zaiaren zute Argidau kontresan berriaz sortzen uh, Ari irela Baina justo aterrizatua euskal herria Nik estakit Sein dana eredua e, da, Globalki ikusita adioes, Ba ikusten da joera hegemoniko bat Dala eh, Apur bat kluster Eta slam arteko Kontresana Ba usat, adibidez, Pekeina Manhattanan kluster bat Ez un centro innovazioan Or, eta hor biziko dira burgez berria, creative class eta klasei eh, daikit zaile berriak. Eta horren ondo ondoan dauz edo beste txampoen beste aurpegia da hauzo eh, hiperproletarizatua. Hau izan da, prozesuat eraiki izan, en plan, bueno, desde los 70 de megalopoli guztiak holan erraiki Izan zire. Eta gaur egun, joera bat izan daiteke, gl maila globalean, hori izatea. Gaur egun Euskal Herrian, ez dakit eredua. Dauela beste eredugat, e, dala, apurrat, ez dakit nola, nola esan. E, como, infectar, kao. dau, e, mm, eredu hau, izango litzatek apurrat, eredu modernoa, be, porque ez, como, realmente ez lo que ha pasado en París lau en momento batian e, erdigunea burguesiak hartuta eta periferietara auzo proletargoa proletargoa eraikitako. Mm, eta hori birproduzitaridad globa maila baina un bañamado beste joera bat dala egitea hori justamente, es para que no se acumulen, para que no se puedan volver a construir vinculos de solidaridad e comunidad y mm, realmente un barrio de clase con todas sus de lucha eta dala purbat irritación, bueno, no sé, como ese espíritu ciudadano como volver un poco a los barrios interclasistas y mmm, que no hay espacio es como que la metrópolis se vaya alargando y hasta su identidad ciudadanista se vaya extendiendo a toda la metrópolis o sea, en Bilbo ahora mismo eso en Bilbo día no sé, pero en Bilbo de eso puede quedar que todavía no ha empezado un proceso de gentrificación o charcoaba un momento batían así que ahora está aquíto gente guststi vas a abrir a vidalico de hotel e su sum mítico yangodir eh, en batzu claro, es bueno, sin más horas nadie es con la especie de imágenes como el ciudadano resiliente no hay una capa de gente de clases trabajadora que realmente se puede adaptar Que no, no va a ser toda la población no va a ser todo el barrio pero una parte que se puede adaptar a la nueva forma de vida a los nuevos empleos a los nuevos otros que se tienen que pinta pero siempre de forma individualizada la está aquí está salto bueno. me ha ido enrollando me ha gustado tu dausela, vi, jo era eh, hegemónico ah, y te está quitando un niño ustedote y sin duda la, e, e, e, sin nuevo, eh? y que si os calerrían sin sangre direndo y luego a ver si la policía no hay un chaval esta, claro. pero también nos ponen un burro aquí en unas tiendas no sé qué y eso genera también unas ideas que no van a prender. las otras cosas, pero aquí también nos pasan cosas de que nos integran en el capitalismo aunque no estemos en el mismo nivel que Peña más, yo que sé de Idauchu, te ponen cuatro tiendas tal, y nada no tampoco, ya ni la policía, ya has metido toda esa gente en ciertas formas de vida capitalistas y ya está la Peña pues sobrevive, sí también, peor que otros pero tiran con eso, yo creo que tampoco es porque y sí, yo creo que compararlo con el proceso de hace 100 años de Barcelona en cualquier otra ciudad es problemático porque la dinámica era bastante diferente o sea que quizás ese también eh, me encanta con la forma más clásica industrial de funcionar el capitalismo toda esa gente iba a la fábrica y la fábrica era fácil de que todos se encontraran y de alguna manera pues La sindicación y la, y la lucha era mucho más... Ahora, o sea, en Bilbo, como ha dicho Andrea, ya se ha dado ese proceso de gentificación con toda la Euskaltuna y con toda la zona industrial y tampoco ha pasado nada porque la, la forma a la que eh, esa toda esa población es expulsada es una forma en la cual... Pues eso, el, el, el trabajo es terciarizado, o sea, el, ya el puesto de trabajo como aísla, o sea, atomiza más que, que une a la gente. También hay como un montón de cuestiones ya ideológicas también que complican esa unión de clase y esa capacidad de... O sea que... No o sea que no lo compararía, la cuestión es... Eh... O sea, que en, en las nuevas formas de gentrificación o en lo que se entiende hoy en día gentrificación que es más, que yo, yo creo que desde el modelo industrial al modelo terciario, aunque la gentificación quizás sea, como lo ha dicho tú, algo que viene del siglo XIX, que, yo, yo creo que sí si lo que hay que entender es, y, y todavía tampoco hemos sido capaces de dar el clavo, ¿no? O sea, porque la, la, el sistema productivo capitalista se extiende a todos los espacios de la vida y ya no vale solo con organizarse en el puesto de trabajo porque el puesto de trabajo cada vez es incluso menos relevante también en la, en la clase trabajadora, o sea, hay una parte de la clase de trabajadora que ya eh, incluso se, se caracterizan por la ausencia de trabajo, simplemente son despose, desposeídos y, y igual el trabajo es una cosa muy eh, ¿cómo se dice? Eh, eso es Entonces, si nos fijamos en la mayoría de, de, tras esos procesos de gentrificación en los cuales ya se desmonta la industria y se terceiza la economía, o sea que ni yo no, con Europa, por ejemplo, ni proceso revolucionario que se haya en estos contextos, son casi más como explosiones hay de rabia y de, pues, no sé, la mata a alguien a la policía y la poña que escapar y se lleva a las televisiones pero creo que todavía no somos capaces de articular eh, en ese contexto en, en esa forma eh, actual de, de organización del capitalismo como articular ahí a la? que creo que va la vivienda creo que es importante ahí porque va por eh, centrar en un espacio que es el de la cotidianidad y de la vida más allá del puesto de trabajo como tratar de organizar a la, a la clase poseída a través de, ese, de esos marcos y no tanto a, a través del puesto de trabajo Yo creo que eso es una de las claves, pero obviamente no hemos... Pues, es como... Está muy fácil, no sé si... Acabarán con nosotros antes de que demos con la clave o... Sí, yo creo también en estos munes que habéis... En eh, el Pactuau, donde se puedan acumular, en plan de... Eh, pues igual hay más empleos de trabajadores que se han expulsado esos espacios complificados. Al final entra también la cuestión del urbanismo. Como han dicho antes, andrea que tienen eh, primero una... ...una función de acumular el capital... ...y otro una segunda función que es biopolítica... ¿no? ...o sea, si tú al final... Eh, ...no genera espacios que... ...que... ...que atraigan o que llamen a la unión... ...o a que se junten la gente... ...pues al final no hay unión, no, hay, no se junta la gente... ¿no? ...o sea, por eso... ...se ve más gente en la calle, en San Francisco... Eh, ...en San Francisco encontrándose y hablando... ...que en la Gran vía ¿no? ...la Gran Villa, todo el mundo va caminando hacia atrás, ...que no invita más... El, ...lo que es el espacio... Entonces, también ahí el organismo yo creo que tiene mucho que ver. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo a la hora de construir eso genera actitudes gente, no? Ahí hablo no. menos. No. Y luego también... Y la, perdón, y, y en vez, o sea, y no, no la calle, sino la concepción o sea, el agamiaje teórico que, que eso conlleva como el espacio público y todas estas cosas, ¿no? O sea, que ya no es la calle, es como la gestión del espacio público, es como... Eh, las instituciones tienen el poder el espacio y no la gente, ¿no? La gente como, como ente pasivo frente a la, la construcción de la ciudad. Y también, no sé, se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, en ciudades como Berlín o así, que muchas veces los barrios que son más pobres y tal como son casi como el último eslabón, porque en sí cuando hay esa gente pilota la ciudad es muy fácil que caigan estos barrios, sino que igual el poco a veces se ponen en, en los barrios de clase media, lo que casas como bonitas, chulas, en Baracaldo, Osabrio, no sé qué, como que parece que están armando las casas de la nueva clase media de Bilbao en la periferia. O sea que igual no es que sea el centro de la acción de estos fondos, eh, el propio Bilbao que puede caer con propio peso, porque las posiciones de la caña de pues, nada que es un poco alquiler, se van a ir, sino que igual realmente lo que, lo que están viendo es cómo a articular a clase media y no dentro articular, porque realmente si distregas Esa clase media, que realmente yo creo que casi todos venimos de, de esta, donde está más la fuerza política, digamos, de esta alegría, a ver lo que, qué es lo que pasa. ¿no? Y, sin más, eso se va a poder hablar Berlín creo que también es interesante como ver a, a quién... Eso es, eso es el Cheval, que al final, ¿no? Milbao se certifica, el Cheval que no existía hace 20 años era un día para y de repente es un barrio entero de cuadros y medios de empresas que de se desplazan con el metro en que en el centro de la estructura y ya está, y todo vive y ya vive el mejor dedicado al de turismo van a ganar más y muchas veces como o sea, no sé, no sé, no sé si es algo de, no sé, pero como birbir, los trabajos que tal, lo vemos como un poco desde <coughs> arriba, como ¿no? Sí, eso es como las más pobres que... ¿sí? Pues igual nosotros somos la clase media de Bilbao, es el centro que quieren justificar y nos quieren llevar a, la, a las escenarricas que están haciendo ahora en Masauri, o las escenarricas que valen mucha pasta en Baracaldo. Pues, También es un debate ahí. Hombre, en esos... En el Lago, por ejemplo, todavía no sé si no han entrado los fondos WIT así, pero el alquiler es... Lo que es cierto que en, en, no sé a abrir como será, en Arrigo Riega, Pero en Galdaco sí que es pues que la, la mayoría de gente pasa o que la propiedad en Galdaco sí que está ya como pequeña propiedad y mucha gente en Galdaco, gente de pues que eran de 60 o 70 años, que es gente que vino de la pues de la generación de, que venían de sé, de Asturias o de Andalucía o a currar. Con el tiempo igual se han, han conseguido ganar eh, algo de pasta y se han, se han comprado una segunda vivienda, una tercera vivienda, y de momento así funciona. es la mayoría de casos de alquiler que nos encontramos es con Peña de Gallacao, no es en plan el fondo buitre de así. Y, pero sí que es cierto que yo no sé hacia dónde defender a eso. No sé si en Arrigoría cómo será, o en, en Basauri, no sé igual, como es más grande Basauri? No sé si en Basauri sí que es... Ah, <coughs> Si realmente, por, o sea, yo pienso, o sea, si realmente van a actuar, pues, por ejemplo, contrabilio o algo así, es gente que no tiene recursos, no podemos construir casas ultra caras, un poder muy elevado. O sea, y lo que estamos viendo es justo contrario, que la mayoría es un, una casa nueva con un poder muy alto y están atrayendo a alguien que en realidad no es cuando tenemos no identificación la opción de alguien que se nos lleva a la cabeza el sentido que dice Mel, lo que pasa también es que el circuito secundario, eh, para la, la gente que hace unos pequeños ahorros y que puede tributar a la pequeña burguesía, está más al alcance del circuito secundario que cualquier otra inversión Entonces, pues ya, hay digamos que hay una, una especie de ideología que, que se absorbe por los foros y, y legitima este tipo de actividades y mira, pues tengo un dinerito, pum, lo pongo en, en el resto inmobiliario y ganas, que, y ya tenemos como una casa eh nosotros tenemos una casa de alquiler, pero es como el, eh, la inversión más directa que pueda que pueda tener un pequeño alquiler, un, un trabajador que pueda tener eh unos ahorros, ¿no? Y claro, y eso eso está como muy bien visto, muy bien, o a sea, este muy normalizado, ¿no? Pero a su vez puede puede ser que legitime todas estas grandes concentraciones de, ¿no? pues claro, si lo tengo yo ¿Por qué no a tener a esa persona que tiene 10 casas? ¿no? Y al final, esas estructuras de casas también hay que empezar a arrocarla. A... No sé. Hombre, como dato sintomático, Caldaco, el barrio Ferribay, que es uno de los barrios más así obreros de siempre, pues con ahora estamos con una campaña de, de conseguir a Chiquimendus de... Un manifiesto que es una cosa muy básica en plan la liquidez social o sea, tampoco vemos el comunismo ahí en plan la abolición uh. de la propiedad privada pero en plan la, la asociación de per arriba y de vecinos dijo que no a ese y seguramente nosotros últimos no a red pero seguramente que los que conforman hoy en día la asociación, la asociación vecinal es es gente que, que vino, vino al barrio hace tantos años y que solamente tengan una casa en el barrio aparte la suya y entonces En plan es como claro, esto o aquí sea, incluso en los barrios más eh combativos, que, o sea, Perrival le díbamos el barrio las manzanas podridas, porque como cuatro indigentes de esta barrio salían en la Perrival. O sea, el correo digo, eh. o sea, entonces, y ahora tenemos que la asociación vecinal, con lo bueno, que ha sido la situación vecinales, ¿no? Pues en plan eh, tiene reticencias para firmar un uno ha visto que es muy básico, o sea, de liquidez social, que no haya desahucios, y en plan, que también, igual ahí ya se está viendo ese proceso de gentrificación, pero casi es una gentrificación que viene de dentro, de, la, de los propios habitantes, de la no, no viene un capital externo ahí. Y luego también hay que hablar de la reconversión de las asociaciones <risas> de PIL, <¿no? risas> que como, oye, antes era, vale, antes de decir, hoy en día es como asociación de pequeños procesos. Sí, yo creo que tú vas a perrivar la sociología, perrivarse antes que no esté reflejada en la asociación de vecinos, en la perrivar, la de Fosilay, la peña que está al no, parte de la asociación de vecinos, mi sí, sí, claro. que... no, entonces, sí, sí. empiezan como en las zonas de, asumen eh no sé, claro, los años no sé, las acciones de vecinos, pues sí, una, ¿no? pero esa reconversión que, que ha habido, esa gente que ha ido bueno, esa clase obrera que ha ido acumulando los ahorros, yaos, yaos y que lo sabes, no, se han convertido ya no lo saben, o sea... Claro, una vez hemos sido el sindicato de vida, es que vosotros no ocuparéis, ¿no? Y, claro, y casi le tienes que mentir, y le que no, ¿sabes? Porque, ¿no? Y le dices, guau, Sí, sí, totalmente. Es que, además, ahí me parece que tal para hacer un análisis, y muchas veces todavía otros tipos... Claro, yo creo nosotros, porque somos bastante más nuevos como sindicalismo de barrio, pues podemos empezar A abrir un poco pero es que en bilbo por ejemplo todavía todo el mundo el viejo mundo se cuenta todavía y ahí lo el referente de la asociación de vecinos claro tenemos que borrar las asociaciones de vecinos y es que realmente es, es así hoy en día son justamente esa son sujetos de gentrificación son sujetos de, de represión de racismo de meter las cámaras todo lo que todo lo que son Los elementos de los procesos de gentrificación los piden a voces. Son la forma democrática de la, de la aceptación de la gentrificación. Hasta sí, luego sí, sí. habrá algunas asistencia de que se salen. Tampoco van a ahí... Uf, en vivo no tengo claro. En los barrios lo concretos en plan de... Es verdad que en San Fran hay dos, y una es súper racista y la otra sí que son un poco más majestas. Pero justo en mi calle, en Iturribide, ha surgido hace poco una, nos intentamos meter, y eso, las movidas eran que se acabe, lo, lo que dejen de vender... Eh, que hay que vender drogas le, que hay que meter cámaras porque los problemas en un barrio en, plan, en que nos están gentrificando todo el barrio turistificando en que los precios del alquiler van, van para arriba pero claro veis la composición y es la gente esta claro. todos propietarios claro. me gusta la definición de asociación de propietarios sí, sí. yo pues he antes lo de los fondos buitre porque al final un fenómeno que a ver, al final esos pequeños propietarios son como una fase intermedia dentro del proceso de acumulación capitalista entonces Si un proceso de crisis eh, todos esos pequeños propietarios desaparecen y como la, la clase poseída se ve como mucho, mucho más de frente, el igual sí. es más sencillo, de porque ya el barrio periódico no es cada uno cada propiedad tiene otra casa, sino que ya nadie tiene una casa y son tal una única empresa ¿no? yo no sé, yo creo que eso solo son... un poco preguntar yo, que eh, estos grupos empresariales de fondo de tipo brapro que se con todas en Zascar, si esos procesos Que son más repentinos, porque no es como los pequeños propietarios que van comprando casas poco a poco la certificación, se acelera mucho más cuando entran estos tipos de fondos buitres que hay. y como tú dices, creo que cuando llegan a esto, no sé si de alguna manera sería más fácil o más difícil combatirlos porque o sea son mucho más visibles por la sociedad y mucho más claro que ahí hay un enemigo que es un fondo de inversión qatarí o estadounidense que viene a jodernos las casas Y en cambio como no, robarnos... ...a despotearnos... ...a echarnos sí. muchos varios típicos... ...y en cambio esos pequeños propietarios... ...que después yo me he ...a la aristocracia... ...de la obrera... ...que realmente están haciendo... ...algo parecido... ...que es vivir de la renta... ...sin trabajar y están entre nosotros... ...más o menos... ...hasta sabemos quiénes son... ...hasta pueden ser nuestros amigos... y tienen dos tres casos... ...así como en piedras... ...con dos o tres casos, son cinco, luego son 10. Y en cambio luchar contra ellos, pues sí que se antoja igual más difícil porque los protegemos más como sociedad y los tenemos como, estos no son los enemigos, que no digo que lo sean en lo personal, pero al final atentan contra lo mismo, que vienen a encarecer las casas, gentrificar, en cambio por eso si viene otro, que es mucho más <coughs> bruto, más palpable y es mucho más fácil de que la gente se dé cuenta de que ahí hay un gran problema y luche contra ese problema. Y antes has dicho tú, como has dejado medio... Eh, de, sin explicar de todo, cómo, si es más fácil luchar contra ese tipo de agentes o contra el clásico pequeño propietario que no tiene más que unas pocas casas en renta. Y me gustaría saber pues, un poco cómo lo veis vosotros. Si más fácil luchar contra estos agentes internacionales que a mi modo de ver... Pues, entra mucho más saco, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, nosotros ya estamos concienciados de que tanto uno como otro son, de alguna manera, están, están atacando directamente a este problema, pero para la gente igual no está tan concienciada, cuando ve una empresa que se está haciendo con todas las casas, pues sí que igual da un caso más y dice, oye, tenemos que actuar de manera colectiva para trabajar con esto, ¿sabes? A veces, eso, como el capitalismo también en todas sus formas tiende al oligopolio, ¿no?, a la concentración de capital, pues ese mismo concentración puede ser de alguna manera el que impulsa a la ciudadanía a movilizarse más, porque yo diría que es ahora o nunca, ¿sabes? Pues <risa> quiero más o menos. Muchas ¿Eh? gracias.